Hierocles hablaba de los círculos de afecto, de uno mismo al mundo. Tus relaciones moldean tu carácter. Te rodeas de sabiduría o de ruido. Ama, pero no a costa de tu virtud. El verdadero afecto te respeta, no te reduce.